bat, batbe. Hemen segitzen dugu. Antenan gaude Irola Erratia Entzuten zaudete 107.5 FM edo Erratia.rg bitartez, edo danadalaqua. Eh, kasu honetan, Kirula e, kalean bat egiten ari gara, hemen Durangoko Azoka auso, Autogestionatutik. Eta bueno, pues Euripean gaude, baina karpa txiki bat itxi dute Azeteko lagunek, hasiek fantastiko, dena perfecto. Badakizue eh, Durangoko Azoka autogestionatuan biltzen direla hainbat he, kolektibo, hainbat distribuidora, bueno, esa inoficial, esta alternativa de Itual Itugunac, vaya alternativa, oso, verba y chusiada, esta bueno, pues eh, hoy en artean en Mendeukagu Aitor Katakrakekoa, Aitor, es que ricasco por, por de, concedernos una entrevista. Es que ricasco Zuey. Es que ricasco no la es. Eh, bueno, pues eh, Katakrake es un proyecto que ya conoce mucha gente, que en los últimos 5 o 10 años ha tomado un impulso de la hostia, pero en realidad, igual la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 En estos espacios? Pues esta es una cuestión que se, que se maneja, que, que tiene su complejidad. Nosotros en claro, llevamos viniendo aquí antes como otro proyecto, digamos, anterior a la catagrada, que fue Gutsky Video Act, que era una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales, pues casi 20 años. Eh, bajo, a, mi, a mi modo de ver es necesaria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 E, sortutako umez urtza enbesteen e, testigantzak Bielorrusian, Rusian eta Ukrainean eta bueno bilduma bat, orra, testutxo txikia baina oso politak oso politak eta gainera gaurko egoerara ekarrita ba, oso claro. zentzua potentea dutenak e, fasismoaren aurka borrokan ere e, Clara Zetkinek, marxista historiko eta komunistak egindako gogo eta bat nola borrokatu eta nola E, irabazi fasismoari bere garaietan, baina bueno, baita ere gure ustez oso gaurko kontu bat dena eta bukatzeko urmarka beste kontu bat, bueno, nahiko desberdina, baina bai Venezia hiri haren stagnation e, e, tema hartuta, ba bueno, hainbat gauzataz e, gogoetakori euskaraz. Hoiek euskaraz eta ardaraz eta ardaraz, e, pues, gure atzetik aurrera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 desde fuera del ámbito de partidos políticos y sindicatos uh -huh. todo lo que queda en medio eh, estén en las puertas abiertas ho hay torres cáscom vamos a seguir con el programa y nos vemos en otra ocasión descargas soy... venga laster sale antifascista quaac okay.